Un grupo de diputados y diputadas del PRO, Juan y De Piana, a nivel、sí. nacional, se les ocurrió、eh, derogar ahora la ley de etiquetado frontal, que en su momento fue aprobada con una mayoría contundente. Vamos a hablar con Carolina Gallo, que、Ajá. es la presidenta del Colegio de Nutricionistas. Carolina, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá estamos. ¿Te sorprendió que apareciera esta idea? Después te voy a preguntar qué pensás, por supuesto, pero primero te, te consulto si. Si estaba en el radar que algo así podía aparecer.、Eh, bueno, en realidad, cuando entró este gobierno、eh, con, este, con lo que propone de la libertad de mercado y demás, veníamos pensándolo desde el colectivo de nutricionistas que podía llegar a pasar, pero bueno, como que nos sorprendió, sí, este, este proyecto que surgió que, que no le vemos mucho sentido en realidad. ¿Por qué? Perdón, no te e s c u c h o No, digo por qué. ¿Cuáles son.?、Eh, decís, ah, ¿No l o vemos sentido? Bueno, ¿cuál, ¿cuáles son.?、Eh, está bien que hay un por qué, explicarán、en、los realidad, diputados del PRO.、No. Pero ¿por、eh, c u á l l es el...?、Eh, ¿por qué hay que sostener la ley de etiquetado frontal? Bueno, consideramos que la ley,、eh, que como vos mencionaste recién, fue、eh, debatida y aprobada por muchos este, legisladores en su momento, en el año 2021, cuando se sancionó, es una herramienta clave para. Construir entornos alimentarios saludables y prevenir la malnutrición y enfermedades crónicas no transmisibles, fundamentalmente en los niños y adolescentes, es un poco es el s e motivo por el cual surge la ley.、Eh, no es, La ley no es solo los sellos, los octógonos negros que vemos en los paquetes de los productos alimenticios, sino que es mucho más amplia. Es una ley integral que no solo establece la. Colocación obligatoria de estos octógonos negros en los productos con alto contenido de grasa, sodio, azúcar o calorías, lo que nosotros llamamos nutrientes críticos.、Eh, y también establece la presencia de leyes precautorias en aquellos alimentos, que, en aquellos en productos alimenticios que contengan educantes l o r o cafeína que no son recomendables en niños. Sino que también tiene otros ejes que son、eh, regular los entornos escolares. Promoviendo la mejora de los hábitos alimentarios en la población infantil y、eh, restringir la publicidad, la promoción y patrocinio de productos ultraprocesados que tengan octógonos o leyendas precautorias cuando estén dirigidos especialmente a los niños.、Uh -huh. eh, Entonces, bueno, un poco.、Sí. No, no, no, sí, sí, sí, después te pregunto. No, que un poco objetivo, los objetivos principales de esta ley son garantizar el derecho a la salud y el derecho a la alimentación adecuada, así como también、eh, garantizar el derecho a la información de las personas con estos octógonos. No se quiere、eh, este, condicionar al consumidor, cons、eh, o sea, para que compre lo que quiera consumir, pero sí orientar, estar informado y saber que esos productos alimenticios. Son dañinos para la salud o son nocivos y se consumen en exceso, entonces que un consumidor informado pueda elegir libremente.、Uh -huh. eh, otro de los objetivos b、bueno, u es n o e prevenir, como decía recién, o, o ayudar a prevenir、eh, las enfermedades crónicas no transmisibles que realmente están en alza no solo en nuestro país, sino también en el mundo, o ¿no? n、uh -huh. y que son una de las principales causas de muerte. Carolina, ¿ustedes、eh, han visto este, un cambio de hábito a partir de, de, esta, de que se, se empezó a usar esta ley de etiquetado frontal y demás? De la verdad, que el cambio de hábitos es、eh, a largo plazo, no lo podemos ver en unos poquitos años como、uh -huh. este, hace que se implementó la ley. Y ya te digo, lo primero que se implementó es la, la colocación de los octógonos, que eso tenía tiempos establecidos, que se rige por el Código Alimentario Argentino, y、eh, tenía tiempos de implementación, lo cual las empresas、eh, tuvieron que, que amoldarse. ¿no? Eh, ahora, toda la educación que viene por detrás este, lleva más tiempo, esto de intervenir en, las, en los entornos escolares. Regular la publicidad, bueno, este, toda esta actividad educativa y de concientización de la población para que comprenda qué significan esos octógonos, por ejemplo, o qué significa la alimentación saludable, porque es importante que tengamos una alimentación、eh, más basada en alimentos naturales y mínimamente procesados que en alimentos ultra procesados, como, como son los patrones alimentarios actuales que se está viendo. Todo eso lleva mucho más tiempo, obviamente, que en tres años no se van a ver grandes cambios en, en los hábitos. Y、te hago una pregunta que, que quizás no la sepas, pero ¿ha tenido impacto en las productoras de este tipo de alimentos? ¿Impacto económico, quiero decir? Eh, eh, tratando de encontrarle una vuelta al, al pedido de retroceder, porque de eso se trata. Es claro. La,、eh, que, ¿Hay un impacto económico en quienes venden este tipo de productos a partir de que cierta población cobró conciencia de que no conviene comer determinado alimento o, o no, se, no está medido? En realidad,、eh, apunta también esta ley a que los, las industrias reformulen sus productos y los hagan más saludables, por menos、eh, cantidad de estos nutrientes críticos que mencioné recién:、mm -hmm. azúcares, grasas,、eh, sal, etc. é t e r a Y、eh, bueno, se trata de elaborar unos、eh, productos alimenticios más saludables para la población, porque está claro que. que La epidemia de, de obesidad que hay en nuestro país, en nuestra provincia también,、eh, depende mucho de los entornos, no solamente de, de, la, de la alimentación que elija una persona, o sea, de la decisión individual, sino también de los entornos y de las medidas poblacionales que se tomen a través de las políticas públicas. Entonces, este, bueno, es importante las industrias.、Eh, Probablemente,、no. la verdad que no te sé decir si, si han perdido o no, pero han tenido que reformular los envases, por ejemplo.、Eh, pero se les ha dado tiempo y plazos, plazos más cortos a las empresas más grandes y plazos más largos para las medianas y chicas、eh, pro, empresas. Entonces, este, bueno, es como que se han tenido que readecuar a lo largo de, de todo este tiempo.、Uh -huh. eh, Carolina, ¿se han comunicado algún diputado o diputada con ustedes para, para ver qué opinan? Eh, no, por ahora no. De ¿Diputado e d de la provincia te referís? No. Sí. ¿Y, y ustedes tienen pensado hacer algún tipo de, de carta o reclamo por esto? En realidad es una intención que venimos、eh, pensando desde、eh, la Federación. Nosotros, como Colegio de Nutricionistas, pertenecemos a la Federación Argentina de Graduados de Nutrición. También、eh, somos parte de la Coalición、eh, Nacional para Prevenir la Obesidad de Niños y Adolescentes. O sea,. Que es una red de instituciones de la sociedad civil, digamos, que bregan por mejorar la alimentación y la salud de los niños. Y desde estos ámbitos estamos viendo qué medidas tomar con respecto a esto, a este proyecto que surgió. Y, y bueno, siempre en defensa de la ley, desde que se sancionó la ley y se empezó a aplicar. Siempre desde el colectivo de nutricionistas estamos、eh, apoyando y saliendo en los medios, en las redes, haciendo distintas actividades, in,、eh, intervenciones en las escuelas, en los ministerios de educación, de salud, bueno, en distintos este, ámbitos, como para, este, para que no decaiga y para que se implemente en su forma completa. Porque hasta ahora, ya te digo, lo que hemos visto son los sellos en los productos alimenticios, pero falta mucho trabajo en cuanto a los entornos escolares. Eh, que bueno, a nivel país se está、eh, implementando en distintos niveles. En nuestra provincia estamos un poco、eh, retrasados, digamos, por, este, para intervenir en, en, en las escuelas, pero bueno,、uh -huh. se están haciendo algunas actividades.、Eh, el hecho de que adhiera o no a la ley nacional la provincia, ¿consideras que es importante? Por supuesto que desde lo formal sí, pero digo, todo esto que está faltando, ¿se da simplemente porque falta ese paso legal o también porque no, hay, no se percibe quizá voluntad política o interés en el asunto? Y un poco de todo, porque la ley, este, como te decía, incluye estos tres ejes: el etiquetado, los entornos escolares y la publicidad. En el tema de los etiquetados. Eh, se rige a través del Código Alimentario Argentino, entonces la normativa rige para todo el territorio nacional. Ahora, la parte de los entornos y la publicidad, quizás es un poco más, más que nada los entornos escolares, es más、eh, provincial la decisión.、Uh -huh. La Confederación Federal de, de Educación、eh, bajó una normativa. Eh, en, bueno, hace un par de años cuando salió la ley, ¿no?、Sí. b a j ó una normativa a las provincias, donde cada ministerio de educación provincial tiene que bueno, apropiarse de la ley y ver la manera、eh, en que lo va a instrumentar a nivel provincial, ¿verdad? Eh, eh, esa es la instancia en la que nuestra provincia viene un poco rezagada, porque, este, bueno, si bien la normativa nacional está,、eh, quizás falta en la provincia que simplemente. Eh, en su totalidad, en cuanto a que, el, por ejemplo, en las escuelas no pueden ingresar alimentos, hay、eh, productos alimenticios, mejor dicho, que tengan al menos un sello, un octógono negro.、Eh, bueno, eso no, no sé、claro. si está sucediendo. Las compras son a nivel provincial y, obviamente, la normativa baja de nación a provincia. Se entiende que、eh, las compras ya no deberían, las compras para las escuelas, ¿me refiero? Sí, sí, sí. Para los comedores escolares no deberían、eh, comprar alimentos que tengan sellos. Pero bueno, la verdad que eso no te lo sé decir. Bien, bien, está claro. Y bueno, para seguir el tema. Carolina, te agradecemos y s i í hay、eh, mucho、sí. para seguir trabajando. Bien. Bueno, decía, si quieres agregar algo más, este, el micrófono está abierto y gracias, Máspale. Eh, no, bueno, es que tenemos como este colectivo de nutricionistas nosotros los desafíos de que se logre una efectiva implementación de la ley, monitoreo y fiscalización, porque siempre que se implementa una ley hay que monitorear y fiscalizar, por supuesto,、eh, y hacer hincapié en esto. A mí me parece que lo más importante, más allá de los sellos, y que es importante la educación alimentaria en la población para que cuando uno va a comprar esté informado, Sino que、eh, lo más importante es el fortalecimiento de la regulación de los entornos escolares, como decíamos recién, las, las, las compras públicas estatales a nivel provincial y la adopción de políticas provinciales、eh, también adaptadas en, en línea a eso. n o Me parece que fomentar hábitos alimentarios desde la infancia es clave para mejorar la alimentación、eh, en nuestra población y mejorar la salud, por ende. Gracias, Así que bueno, cuenta, muchas gracias. Gracias. Igualmente, hasta luego, adiós. Carolina Gallo es la presidenta del Colegio de Nutricionistas de La Pampa.